Por, por la victoria frente a un gran equipo y casi aplicando la misma medicina de ellos, ¿no? por lo poquito que p u d e ver anoche, con, con mucha presión a la pelota y con, con juego rápido para poder quedarse con una, con una buena victoria, ¿no, e n z o Sí, sí, tal cual, como decís vos,、eh, contento porque, porque por la victoria, por cómo se dio el partido,、eh, fue tal cual Javier lo, lo planificó. Y es así como decías vos, porque ellos al ser un equipo que corre rápido, que defiende fuerte, p o d í a hacerle un poco más de lo que, de lo que ellos proponen. Y, y la verdad, en el segundo tiempo y a la final del partido lo pudimos hacer de, de gran manera y, y sacar una victoria más que importante para nosotros. Claro, porque venían levantando, ya se veía venir que Químes estaba jugando un poquito mejor, pero siempre ganarle a un equipo como Bahía. <coughs> Que viene, viene fuerte en la Conferencia Sur y, y, y ponerse ya con un récord de cinco partidos ganados, despegándose un poquito a los dos del fondo, es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí tal cual, tal cual, por, por, lo que es, por lo que era el rival, por cómo veían n ellos c o n ese envión, por, por lo que venían demostrando en la liga, lo que venían a hacer la Sudamericana, y, y bueno,、eh, creo que teníamos que hacer un partido de concentración los 40 minutos. Eh, en lo que fue nuestro primer partido en Bahía también fue un gran partido nuestro, pero al final、eh, ellos aprovecharon las concentraciones nuestras y se llevaron a ese partido en suplementario. Y, y a nosotros nos quedó nos quedó como esa espinita ahí clavada de, de lo que fue ese partido y, y no queríamos dejarlos escapar. Y, y también sirve para, para despegar de ahí de, de los últimos puestos, para ganar confianza. Como decía vos, nosotros empezamos a jugar un poco mejor, pero siempre el cierre nos, nos costaba. Y, y bueno, ahora tenemos una sedilla de partidos de local y, y era muy importante empezar ganando. Eso no es la primera vez que jugás con la camiseta de Quilmes, pero ¿hay mucha diferencia entre jugar en el once Unidos en el Polideportivo y las Malvinas? Y la verdad que sí, es, es una, una diferencia. d i g a Más o s m que nada en lo que es la cancha, es un poco más grande.、Eh, es para nosotros, para los que estamos allá adentro nomás, cambian algunas referencias. Eh, son un detalle nada más, pero, pero sí, sí se, se siente el cambio. Y en cuanto a, a la presión de la gente, en cuanto a lo que la gente este, empuja, me imagino que, y siguiendo con la pregunta que te hizo Santiago, imagino que también para ustedes es diferente, ¿no? Y para los rivales, digo. ¿va? Sí, tal cual,、eh, por ahí en el once unido, al ser un estadio más、eh, de menos, menos capacidad de dirigente. Se hacía muchísimo más、eh, sentir lo que es ver a la gente, lo que es jugar ahí, ¿no? Pero igual la gente de Quilmes siempre nos, nos acompaña hasta ahí y, y la verdad que para hacer el estadio del Poli tan grande como ese,、eh, nosotros también nos sentimos bastante, bastante apoyados, bastante con el aliento ahí de todo, ¿no? ¿Y cómo anda esa g u l l s i t y cómo anda ese codo? No era el codo, era la cintura. Ah, perdón, la cintura, perdón, perdón. Sí, perdón. sí, y está mejor.、Eh, trabajé diferenciado las e m a n a haciendo、eh, fisioterapia, trabajos en cancha diferenciado, y bien, la verdad es que estoy bastante mejor. Me molesta por ir en ciertos movimientos, pero como fue de un golpe,、eh, va a tardar un poco en, en irse el dolor. Pero estoy、está、bastante、bien. mejor, gracias a Dios. No t u v i e r o n h a b i l d o s a en la última gira por c a p i t a l en la cual no le fue muy bien, p e r d i e r o n por 30 con Ferro y después, bueno. No pudieron hacer nada contra San Lorenzo, pero ¿qué cambió? Digo, porque después de ahí se fueron a Río Gallegos, metieron la primera victoria visitante, bueno, y ayer bajaron a un equipo que venía muy bien. Sí, la verdad, bueno, todos sabemos lo que es Lucas para nosotros en el equipo, él es un jugador、eh, muy importante y al no estar él, tendríamos ...tenemos que doblegar esfuerzo en todo, porque él también tiene sus puntos en la mano d el equipo,、él、es el goleador de, de este equipo y, y bueno. Creo que en Buenos Aires esos primeros partidos lo sentimos más el segundo contra San Lorenzo, que, que creo que hicimos un gran partido y nos quedamos sin resto y ahí fue donde más se notó su ausencia. Si bien él intentó jugar, pero no no estaba 100%,、eh, él lo sentimos bastante y, y bueno, un chaco en él es, es distinto. Él、eh, puede, puede generar juego y cuando tiene que jugar él lo, lo juega y, y la verdad que para nosotros.、Eh, Es una pieza, una pieza fundamental. Y el hecho de haberlo tenido estos dos últimos partidos,、eh, cada vez más metido, cada vez más,、eh, más en lo que es hacer jugar al equipo y demás,、eh, nos ayuda muchísimo y nos libera muchísimo a, a todos. Es la segunda vez que logran una victoria consecutiva, o sea, lograr dos victorias al hilo.、Eh, ¿Crees que esta vez pueden se, poder lograr una tercera? Es la idea. Sabemos que tenemos cinco partidos local y anoche fue la primera.、Eh, ya está, nos sacamos de la cabeza lo que es Bahía y ahora empezamos a pensar en, en Argentino.、Eh, una vez que termine eso, ir pensando partido a partido. Creo que tenemos una gran chance de、eh, de, de meter esos partidos acá, de local, si bien son partidos difíciles, pero no imposibles. Quedó claro ayer, lo demostramos ayer. y A repetir, nosotros、eh, estamos nos, nos estamos sintiendo todavía mejor、eh, en la cancha como equipo, como equipo, hay más química y, y bueno, eso es, es un plus extra a la hora de, de los partidos. Claro, me imagino también eso que el hecho de poder quedarse en Bar del Plata unos cuantos días、eh, para recibir a cada uno de los rivales también te hace trabajar de una manera distinta ¿no? cuando estás afuera.、Eh, el, el hecho de poder entrenar. Eh, se hace mucho más engorroso, no es lo mismo que estando en tu casa y estos días para estar todos juntos y, y, y en la ciudad donde están viviendo,、eh, te, te va a, a h、eh, afinar c e r a muchas cosas para, para poder enfrentar lo que viene, ¿no? Sí, sí, totalmente, 100% de acuerdo con lo que dice vos, Fabi.、Eh, o s á c a d e lo que fue l o s primeros partidos, muchas giras nuestras, muchos días afuera,、eh, y se, se hace complicado, como decís vos. y Y aprovechar esta última parte de la fase de todo s partido s de local acá con nuestra gente en lo que es en la ciudad todo es es distinto es, te hace trabajar de con ánimo diferente así que así que eso tenemos que aprovecharlo todo eso hay que aprovecharlo y、e、ir partido a partido porque creo que, que podemos podemos hacer un, una buena final de fase dos tablas de posiciones o hay dos campeonatos dentro de, de, de una conferencia y de la otra o sea a h están aquellos equipos que juegan por por salir campeón y aquellos equipos que juegan por mantenerse ustedes lo viven así lo sienten así m la c h o t e lo doy mi opinión personal yo creo que la zona norte es、eh, los equipos de la zona norte son、eh, son todos serios candidatos a pelear por el título acá zona sur sacando lo que es alonso que está Por arriba de todos,、eh, después cualquiera le gana a cualquiera y quedó visto.、Eh, pero la zona norte es、eh, lo, lo que ve o los partidos, lo que sigo es, está muy fuerte, son equipos muy completos.、Eh, pero bueno, después a la hora de, de que se crucen las zonas y de ver los partidos se, se dará todo. Pero en mi parecer, creo que esa zona norte es la, la más fuerte que hay. Claro. Y anoche,、eh, si vos tuvieses que poner una clave, n o hablaste de los 40 minutos concentrados, hablamos de, de correr y de defender cómo se defendió, pero si vos tuvises e que elegir una clave para poder mantener、eh, en, en los partidos que vienen y d e c í r bueno, con esta base es muy difícil que nos gane,、vale. ¿cuál para vos sería la clave、eh, fundamental que necesitan repetir en los partidos que vienen? Eh, creo que tendremos que tener esa regularidad que tuvimos ayer en, en lo que fue la defensa,、eh, tenerla los 40 minutos. Sé que por ahí tenemos, vamos a encontrar bache, vamos a tener bache, pero como lo tuvimos a noche, pero tuvimos la tranquilidad de ante esos momentos、eh, mantener la calma y, y seguir haciendo nuestro juego. Creo que confiando en eso, haciendo eso durante, para los próximos partidos, vamos, vamos a estar bien. Ahora, tiene, ahora tienen hasta el próximo partido cinco días de descanso. Días. ¿Cómo, ¿Cuánto les sirve esto a ustedes para bajar un poco la atención del, del tema de la liga, que son partidos muy seguidos? Sí, bueno, primero que nada nos sirve para descansar porque el desgaste que hicimos e s a noche, lo que corren esos chicos es <risa> tremendo. Sí, y... ¿no? Y son muy sí, jóvenes.、Claro. <risa> <risa> sí. Yo, verdad, lo, me tocó poder ir a ponerlo a Lucio y yo no daba más, y él estaba como si estaba entrando un calor. Claro.、Así、que eso、no、es diferente.、Eh, y, pero, pero bueno, nos no va a s e g u i r bien para hoy descansar,、eh, seguir i r a descansar y ya mañana、eh, empezar a, a encarar diferente la, la, la situación. Si bien, gracias a Dios, tenemos el poli a disposición para entrar, e n porque si no. No entrenamos hasta el día del partido y, y bueno,、eh, es una buena noticia que tuvimos ayer de poder entrenar más días seguidos ahí. Y, pero bueno, aprovechar y preparar ese partido para Argentina que también va a ser durísimo. Seguro, seguro. Bueno, Enzo, nada, te mandamos un saludo grande. Felicitaciones por la victoria de ayer. Importante para Quilmes, para seguir creciendo como, como equipo. Así que abrazo enorme、eh, y lo mejor para vos y para, para toda la banda. Bueno, Fabi, muchísimas gracias. Saludos a todos por ahí.、Éxitos. Ahí está. La palabra de Enzo Ruiz, quien fue una de las figuras en el partido de ayer, en donde Quilme de Mar del Plata le gana a, a Bahía Básquet, le, le corta esta serie de partidos este, que traía Bahía、eh, en forma victoriosa. Y bueno, también sirve para despejarse, ¿no? Un poquito, p de, a a despegar, no d e s p e j a r s e despegarse un poquito del.